Bueno, habría que ver cuál es el claro, modelo claro. comunista puro, porque tampoco Exacto. quedó muy claro. Es decir, Marx lo que hizo fue criticar el capitalismo. Más que realmente dar un modelo, luego a partir de esa crítica, más que dar un modelo Marx, eh, Carlos, no Groucho. ¿no? <risa> sí, <risa> hay que Está muy bien ¿eh? esa puntualización. Ti, claro. Yo soy más de Groucho. A ¿eh? mí me gusta más cómo ve el mundo Groucho últimamente, pero bueno.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 Pero o sea, por qué tienes la tarjeta metida? Sí, tú directamente tienes eh te metes en la aplicación, tienes el contactless, el lector te lo lee Sí, desktop, eso ya lo lee se puede directamente. hacer aquí, lo que pasa es que igual allí se ha allí normalizado, está, generalizado, está absolutamente totalmente. generalizado, pero para cualquier compra por, por pequeña que sea, o sea, para cosas que te dan un yuan, que es lo, la moneda más lo más básico, ¿no? Pues eh, y a mí me ha sorprendido mucho, todo el mundo va con el móvil a todos lados, y todas las gestiones con el con el teléfono. Eh el teléfono?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 a ver, no, no es una espina en el cerebro, es un cuerno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 Aproximadamente. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Pero no fueron los natales Pues eso, nuestros Si no tenga que ver con nosotros, ellos, ¿eh? Bueno, yo, yo conozco unos cuantos que tienen, es que tienen un aspecto estamos, muy estamos diferente. O sea, eh. Tenemos parte del de, de sí, ADN. Tenemos unos sí, sí, sí, de hecho, ahora con la mutación de los hombres, que va a ser en los sí. pulgares, no sí. en el cuerno, lo que va a mutar van a ser los pulgares, pues ya están haciendo otra especie diferente. Bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento?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 A ver. Mangos. Mangos. Mangos para herramientas. Crear mancos sería trágico. Sí. Bueno, algunos creaban con las herramientas. Me ha cerrado de, o sea, de piedra. Me ha cerrado de piedra ahora a, mismo. A Chabache viene o no, le pegaron venido. Exactamente. Veneno. ¿Y lo inventaron y lo descubrieron o lo pusieron en práctica los inardentales hace cuánto tiempo? Pues entre cincuenta y cinco mil y ciento cincuenta mil años, casi, nada, antes casi de nada. ¿Y los Homo sapiens, después siguieron ese descubrimiento? ¿Siguieron su utilización? ¿O dejamos? Eh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 Ah Eso, Eso es es que, imagínate lo que le han puesto en la pecera al pobre pez claro, pero a, ver, ¿a quién se le ocurrió emborrachar a peces en primer lugar? ¿y, y qué es ¿a, lo ¿a que... quién le ocurrió que esa ley solo exista en Ohio? por cierto claro, ¿y, y, ¿y qué es lo que pasó con el pez borracho? o sea, ¿que que no se les podía mojar ni idea de comer después de las 12? ¿se volvían otra cosa? o que no Uy, en es que muy extraña o en California permiten tener peces borrachos permiten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 Joder. Eso es prever. Es como cuando viajas sí, sí, sí. a Estados Unidos y te dicen, "Va usted a matar" y pasas la aduana y te dan pues ya, el ¿Tiene, ¿tiene intención de matar al presidente. Tiene la intención de matar al presidente. ¿Va usted no. no sí. Está está bien, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos Y, si, y si dices que sí, ¿qué, claro, pasa? ¿qué pasaría? Yo no, <risa> no lo haría. No no, no, no, no, no lo haría para hacer una gracia. Tampoco. En Estados Unidos hablando de leyes absurdas, sí, eh, quién matar montón... al presidente? Evidentemente, ¿para qué voy a venir aquí? Claro, ¿para qué?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 Pero es el de aquí, el de aquí, el eh, que te lo pregunta Bueno, te lo preguntan aquí, pero un agente israelí Bueno, pero, ¿no? pero eso si vas, si vas en grupo, si viajas en grupo Que, sí, es, que individualmente, bueno, sí, sí, individualmente sí, sí, vas allí y luego te controlan allí, claro Sí, sí, sí, eh, yo cuando, cuando <risa> viajé en grupo hace... Claro. hace no, pero Porque te iba financiado de... por el Mossad, entonces claro. claro, querían que todo estuviera... No, iba financiado <risa> por el gobierno de Israel Y éramos cuatro, y yo sí recuerdo, es que me impactó Eh, muchísimo, cuando yo llegué al aeropuerto me dicen, háblame ah oh, yo escucho su programa mentiroso <risa> mentiroso lo que había visto es la lista y se había descargado el podcast era un mentiroso pero eh, mentiroso pero mentiroso o sea, se le caía la cara de la mentira pero lo sabía todo de, de mí, y usted nació en tal sitio dijo, no te jorobas, lo ponen en Wikipedia pero se habían <risa> investigado todo y era un agente israelí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 en el casco de un policía. <risa> ¿Es una o sea, emergencia? Eso ha pasado seguro. Policía es un servicio público, <risa> al fin y al cabo. Sí, no, eso, mi pelo, que es mi peloca, mejor dicho, ¿no? Claro, o sea, eso ha pasado seguro. Si eres hombre... Eh, pero solo voy, voy a ser un poquito cochinilla, pero solo pipí, ¿no?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 alzara la voz contra ellas, ¿eh? El gobierno. De formas, el gobierno allí estaba siendo muy criticado, ¿no? Parece que está metiendo bastante la pata el Bolsonaro.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 Eh, son estas dos personas ¿no? que es muy fuerte y, y realmente es, es que hay gente que lo hace es muchísimo muchísimo más habitual de lo que os podéis imaginar el Hombre. tema del sicariato muchísimo tiene una historia más habitual no Muchis sé pero es sí. Sí. No, no, no, lo voy a demostrar. hay, hay mucho, mucha inquina por ahí sí. dicen, ¿no? el, que el tema del, hace, del sicariato sí. es muy interesante ¿sabéis de dónde viene la palabra sicario? de la cica de la sica. anda mira, austrás. Pero fíjate qué gráfico, qué bien se va a entender así. Te voy a hacer una foto, es, es que es, es, que que no, es una sica, que... es una espada tracia. Va, vamos a ver, a ver, a ver, a es... ver, a ver. Vamos a oh. ver, eh, Manuel Carvellal saca una espada, eh, es que la gente no lo ve, ¿no? Saca una, espada, una, una espada pues torcida o yo qué sé, es que es una, una imagen vale más que mil palabras, claro. Sí, claro.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 pero cientos de estos el, el, el verdugo negro el, además se ponen unos nombres un ¿no? Sí, donde sí. dan su dan su email, pero lo gracioso lo verdaderamente alucinante es que justo debajo lo hago bien tienes los, las, los comentarios que dejan las personas que le han escrito y a los que le ha estafado diciendo que no, que el matador negro me ha llevado mil euros y no ha matado a nadie <risa> pero barbaridad. que son docenas y docenas y docenas solamente en mi blog, o sea, esto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 por alguien que quiso aprovecharse pues de una serie de, de problemas que podían tener ellas, ¿no? Pero, eh, ya, pero si fuera un, sica si ¿No un sicario de verdad, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Y, ¿y si hubiera sido un sicario de realidad? verdad? <coughs> si hubiera realmente... A las que tú dices sí, que son sí, víctimas, sí. Si ¿hubiera cometido realmente el asesinato? No ah, no lo sé. Claro, no, claro, claro. No, claro. Claro. no, es que este no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 Y resultó ser una estafa. Eso ya me parece mucho más terrible, ¿no? Que de esto que esto que de sí. los falsos sicarios. Con el media arroz podéis poner si, queréis, poner, si queréis algún comentario, vamos a estar. Contratar a Manuel, minutos, si eh, quieren contratar sí. a Manuel. Sí. Y, eh, hay que Acair hacer un por adelantado. <ríe> y,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 Juan José Cesaro, bienvenido gracias. a España, gracias Cuidado, chicos, bienvenido. ya nos contarás más cosas de China eh, es? no te queda ahí la cosa que hay mucho